Uno de los pedidos es que declare de interés público eh, la educación pública, que eh, se reclamen un salario digno para el conjunto de docentes que son nosotros, y la otra es el pedido de que no se aumente más el boleto por parte de los estudiantes, que han tomado este hecho no de, de que el boleto no puede seguir aumentando de forma indeterminada, es mucho para los los trabajadores y de los padres digamos Bien. y bueno en eh, creemos que el gobierno tiene que ver lo que estamos haciendo no es acá solo en Rosario va a ser en distintas universidades del país el paro y la movilización va a haber una movilización para ser alumnos eh, y queremos mostrarle al conjunto de la población que no es eh, un capricho eh, lo que estamos planteando Nuestro salario es muy bajo, el enriquecimiento del 15%, que significa un aumento real analizado del 7,7%, es sumamente sin victoria, por no decir que es denigrante. El 2% en el mes de abril, o sea, para cobrar el mayo, ese 2% implica para los cargos simples eh, 60 pesos, para los cargos, como si 600